Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim. He aquí el libro sobre el cual no hay duda, y es una guía para quienes temen a Allah. Esos que creen en el Ghaib, cumplen con el Salat, respetando sus horas y sus condiciones y dan en caridad de lo que les hemos proveído esos que creen en lo que te ha sido revelado a ti oh Muhammad y a los profetas que te precedieron y creen firmemente en la otra vida esos son los que siguen la buena guía de su Señor y esos serán quienes triunfarán en esta vida y en la otra no importa si adviertes o no a quienes niegan la verdad oh Muhammad pues no creerán. Alá ha sellado sus corazones y sus oídos, para que no puedan entenderla ni oirla, como consecuencia de su incredulidad y arrogancia. Y una venda les cubre los ojos. Tendrán un severo castigo. Hay gentes hipócritas que dicen: "Creemos en Alá y en el día de la resurrección". Pero en verdad no son creyentes pretenden engañar a Alá y a quienes creen, pero solo se engañan a sí mismos sin darse cuenta. Sus corazones están enfermos de duda e hipocresía, y por ello Alá les ha agravado la enfermedad y tendrán un doloroso castigo por haber mentido. Y si se les dice: "No corrompan la tierra", dicen: "Pero si somos reformadores". En realidad, ellos son los corruptores, mas no se dan cuenta. Y si se les dice, creen como creen los demás. Dicen, "¿Es que vamos a creer como creen los ignorantes?" En realidad, son ellos los ignorantes, mas no lo saben. Y si se encuentran con los creyentes, dicen, "Creemos." Pero cuando se quedan a solas con sus cabecillas, dicen, Estamos con ustedes. Solo nos burlábamos de los creyentes. Alá hará que sus burlas recaigan sobre ellos mismos y dejará que persistan en sus transgresiones, extraviados y desorientados. Esos son los que han vendido el buen camino por el extravío. Mas su negocio no ha prosperado nunca ni estaban bien guiados en lo que hacían su situación se asemeja a la de quienes prenden un fuego y una vez este ilumina cuanto haya a su alrededor a la les arrebata la luz a causa de su desvío y los deja en la oscuridad sin ver están sordos mudos y ciegos ante la verdad y no podrán regresar al buen camino o se asemeja a la de quienes se hallan bajo una tormenta cargada de tinieblas, truenos y relámpagos. Se tapan los oídos con los dedos ante el estampido de los rayos al caer, temiendo la muerte. Así deja a Alá sin escapatoria a quienes rechazan la verdad. El relámpago casi les arrebata la vista. Cuando los alumbra, caminan a su luz. Pero cuando se quedan a oscuras, se detienen si Alá quisiera los dejaría sin oído y sin vista en verdad Alá es todopoderoso oh gentes adoren a su señor quien los ha creado a ustedes y a quienes se los precedieron para que pudieran ser piadosos él es quien ha hecho para ustedes de la tierra un lugar para que residan en él y del cielo un techo protector. Y Él es quien hace descender agua del cielo para que con ella broten frutos para su provisión. Así pues, no adoren a otros además de Alá equiparándolos con Él, siendo que tienen conocimiento de que Él es el único Creador. Y si tienen dudas sobre lo que hemos revelado a nuestro siervo Muhammad, produzcan una ira similar en algo a esta y llamen a quienes adoran en lugar de Alá para que los ayuden si es verdad lo que dicen mas si no lo hacen y no podrán hacerlo cuídense de un fuego que tiene por combustible a los hombres y a las piedras y ha sido preparado para quienes rechazan la verdad y dales la buena noticia a quienes creen y actúan con rectitud que tienen reservados en el paraíso, jardines por los cuales corren ríos. Cada vez que se les provea de frutos de dichos jardines, dirán, esto se nos había dado como sustento con anterioridad, mas los frutos que se les habían concedido en la vida terrenal, eran solo parecidos en la forma, y allí tendrán esposas purificadas y serán inmortales. Y allí tendrán esposas purificadas y serán inmortales. Allah no se avergüenza de poner como ejemplo ya sea un mosquito, ya sea algo incluso de menor tamaño. Quienes creen saben que es la verdad de su Señor y lo aceptan. Pero quienes niegan la verdad dicen, ¿qué pretende Allah con este ejemplo? Mediante tales ejemplos, Allah extravía a muchos y guía también a muchos. Pero sólo se extravían quienes se empeñan en rebelarse contra Alá y en desobedecerlo. Quienes rompen el pacto con Alá después de haberse comprometido, cortan los lazos familiares que Alá ha ordenado mantener y corrompen la tierra. Esos serán los perdedores en la otra vida. ¿Cómo pueden no creer en Alá cuando carecían de vida antes de nacer y Él les dio la vida en la vida? y los hará morir para resucitarlos después y a él regresarán él es quien creó para ustedes todo cuanto existe en la tierra después se dirigió al cielo y lo conformó en siete cielos y él tiene conocimiento de todas las cosas y menciona a tu gente oh mohammad cuando tu señor dijo a los ángeles voy a establecer en la tierra a generaciones de hombres que se sucederán estos dijeron vas a poner en ella a quienes la corrompan y derramen sangre mientras que nosotros te glorificamos con alabanzas y te santificamos a la respondió yo sé lo que ustedes ignoran y enseñó a adán los nombres de todas las cosas creadas después mostró estas a los ángeles y les dijo infórmeme de sus nombres si son veraces. Estos respondieron, Gloria a ti, solo sabemos lo que tú nos has enseñado. En verdad, tú eres el omnisciente, el sabio. Dijo, Adán, revelales sus nombres. Y cuando Adán les hubo informado de ellos, Allah les dijo, ¿Acaso no les dije que que tengo el conocimiento absoluto del gaib en los cielos y en la tierra que nadie más posee y que sé lo que manifiestan y lo que ocultan y recuérdales oh Muhammad cuando dijimos a los ángeles postrénse ante Adán y se postraron todos salvo Iblis quien se negó se envaneció y fue de los que se rebelan y dijimos a Adán Adán Habita con tu esposa en el paraíso y coman de él cuanto y donde quieran, pero no se acerquen a este árbol, pues serían de los pecadores si comieran de él. Pero el demonio Iblis hizo que desobedecieran y que tuvieran que abandonar las gracias de las que allí disfrutaban. Les dijimos: "Desciendan del paraíso. Sus descendientes serán enemigos unos de otros." En la tierra dispondrán de morada y de bienes temporales. Después, Adán recibió de su Señor unas palabras para pedir perdón, y Alá lo perdonó. En verdad, Alá acepta el arrepentimiento y es misericordioso. Dijimos: Desciendan todos del paraíso. Recibirán de mí una guía. Quienes la sigan, no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos pero quienes se nieguen a creer y desmientan nuestros mandatos esos serán los habitantes del fuego y permanecerán allí eternamente oh hijos de israel recuerden las gracias que les he concedido y cumplan sus obligaciones para conmigo a fin de que yo cumpla mi compromiso con ustedes y témanme solo a mí y crean en lo que es revelado el Corán que confirma lo que ya tenían la Torá y no sean los primeros en negarlo no malvengan mis mandatos y temanme solo a mí no revistan la verdad con la falsedad confundiéndolas ni oculten la verdad a sabiendas cumplan con el salat paguen el zakat y postrénse con quienes se postran realizando el salat en congregación cómo ordenan a los hombres la virtud mientras que se olvidan de cumplirla ustedes mismos siendo que ustedes leen el libro la torá la cual censura tal actitud hipócrita acaso no razonan y busquen ayuda en la paciencia y en el salat esta es en verdad difícil salvo para los piadosos esos que tienen certeza de que se encontrarán con su Señor y de que regresarán a él para ser juzgados. Oh, hijos de Israel, recuerden las gracias que les he concedido y de que los favorecí entre todos los pueblos de su época. Y teman el día en que nadie podrá responder por los actos de otro, ni se aceptará intercesión o compensación alguna, ni nadie será auxiliado. Y recuerden cuando lo salvamos de las gentes del faraón, que los inflingía un terrible suplicio. Degollaba a sus hijos varones y dejaba vivas a sus mujeres. En ello tenían una dura prueba de su Señor. Y recuerden cuando abrimos el mar para ustedes y los salvamos, mientras que ahogamos al ejército del faraón ante sus ojos. Y recuerden cuando citamos a Moisés durante 40 noches. Y durante su ausencia, tomaron el becerro como objeto de adoración. Y fueron injustos al adorar fuera de Allah lo que no merecía ser adorado. Después, los perdonamos para que, tal vez así, fueran agradecidos. Y recuerden cuando entregamos a Moisés el libro, la Torah, que distinguía entre la verdad y la falsedad, para que pudieran guiarse. Y recuerden cuando Moisés dijo a su pueblo, «¡Muy bien! Pueblo mío, en verdad han sido injustos con ustedes mismos al adorar el becerro. Arrepiéntanse ante su Creador y mátense entre ustedes, de manera que los inocentes maten a quienes cayeron en la idolatría. Esto es mejor para ustedes. Y Él los perdonó. En verdad, Él acepta siempre el arrepentimiento y el arrepentimiento. Y es misericordioso. Y recuerden cuando dijeron, Moisés, no creeremos en ti hasta que veamos a Alá con claridad. Entonces fueron alcanzados por un rayo que los fulminó, mientras miraban. Luego los resucitamos para que pudieran ser agradecidos, y los cubrimos con unas nubes que los protegían del calor del sol e hicimos descender sobre ustedes el maná y las codornices y les dijimos Coman de las cosas buenas de las que les proveemos mas ellos se rebelaron y fueron desagradecidos y no nos perjudicaron con su desagradecimiento sino que se perjudicaron a sí mismos y recuerden cuando les dijimos Entren en esta ciudad Jerusalén y coman de ella cuanto deseen, sin límite alguno. Pero entren por su puerta, postrándose humildemente en agradecimiento por su victoria, y pidiendo nuestro perdón, y perdonaremos sus faltas. Y a quienes obren bien y obedezcan, les concederemos todavía más favores y una mayor recompensa. Pero los injustos de entre ellos, no se han perdido cambiaron expresamente las palabras que se les había ordenado decir por otras. E hicimos descender sobre ellos un castigo del cielo por haber desobedecido. Y recuerden cuando Moisés suplicó a su Señor que enviara agua para su pueblo y le dijimos, «Golpea la roca con tu callado». Entonces brotaron de ella doce manantiales, y cada grupo de personas volvieron supot de cual beber les dijimos coman y beban de la provisión de Allah y no siembren la corrupción en la tierra y recuerden cuando dijeron Moisés no soportaremos comer un único alimento por más tiempo ruega a tu Señor que haga brotar para nosotros de lo que crece en la tierra legumbres pepinos ajos lentejas y cebollas Moisés dijo ¿Cambiarían lo mejor por lo peor Vayan a cualquier ciudad que allí hallarán lo que piden La humillación y la miseria se abatieron entonces sobre ellos e incurrieron en la ira de Alá Eso sucedió porque desmentían las pruebas y evidencias de Alá y porque mataban injustamente a los profetas porque desobedecían a Allah y porque transgredían los límites en verdad los creyentes de esta comunidad los judíos los cristianos los sabeos y quien estuvieron fe en Allah y en el día de la resurrección y obraron rectamente antes de la aparición de Muhammad tendrán su recompensa junto a su Señor y no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos y recuerden oh hijos de Israel cuando establecimos un pacto con ustedes en el que se comprometían a seguir la torá y elevamos sobre ustedes el monte en señal de amenaza cuando rechazaron hacerlo diciendo aferrense con fuerza a lo que les hemos otorgado la torá Y recuerden lo que contiene para que puedan ser piadosos. Luego, a pesar de ello, dieron la espalda a la Torá. Y si no hubiese sido por el favor y la misericordia de Allah sobre ustedes, estarían entre los perdedores en esta vida y en la otra. Y en verdad, conocen lo que les ocurrió a quienes de entre ustedes profanaban la ley del sábado. Les dijimos, conviértanse en la vida en unos monos despreciables e hicimos de ello un castigo ejemplar para sus contemporáneos y para generaciones posteriores y una advertencia para los piadosos y recuerden oh hijos de Israel cuando Moisés dijo a su pueblo al al les ordena que degüen una vaca estos replicaron te estás burlando de nosotros Moisés contestó, «Alá me libre de estar entre los ignorantes». Dijeron, «Pide a tu Señor de nuestra parte que nos aclare qué vaca debe ser». Moisés respondió, «Dice que la vaca no debe ser ni vieja ni demasiado joven, sino de mediana edad. Hagan lo que se les ordena». Dijeron, «Pide a tu Señor de nuestra parte que nos aclare qué vaca debe ser» que nos aclare de qué color debe ser. Moisés respondió, dice que la vaca debe ser de un amarillo intenso, que alegre la vista de quienes la contemplen. Dijeron, pide a tu Señor de nuestra parte, que nos aclare qué vaca debe ser, pues realmente, todas las vacas nos resultan parecidas. Y, en verdad, no. Si Alá quiere, estaremos bien guiados, Moisés dijo. Dice que tiene que ser una vaca que no haya sido subyugada para arar la tierra ni para regar los campos, una vaca libre de defectos y sin manchas. Dijeron, ahora nos traes la verdad, y la sacrificaron. Pero poco faltó para que no lo hicieran. Y recuerden cuando mataron a una persona y discutían sobre quién la había matado. Entonces Ala reveló lo que ocultaban. Dijimos: Golpeen al muerto con una parte de la vaca. Así es como Ala resucita a los muertos y les muestra sus signos, las pruebas de su poder, para que reflexionen. Después, a pesar de ello, sus corazones se endurecieron como piedras o como algo aún más duro, pues hay piedras de las que brotan ríos, piedras que se agrietan y man a agua de ellas, y piedras que se derrumban por temor a Allah. Y Allah no deja pasar por alto lo que hacen. ¿Acaso esperan ustedes, musulmanes, que los judíos crean en su religión, Cuando un grupo de ellos escuchaban la palabra de Alá, la Torá, y a pesar de ello, la distorsionaban a sabiendas tras haberla comprendido, si los hipócritas de entre los judíos se encuentran con los creyentes, dicen: "Creemos en que Muhammad es un profeta de Alá". Pero si se quedan a solas, se dicen entre ellos: "Van a contarles lo que Alá les ha revelado" para que puedan usarlo como argumento contra ustedes ante su Señor. ¿Es que no razonan? ¿Acaso no saben que Alá conoce lo que ocultan y lo que manifiestan? Entre ellos hayan alfabetos que no conocen el contenido del libro la Torá, sino que solo conocen falsas historias y no hacen más que conjeturar siguiendo sus propios deseos y pasiones. Hay de aquellos que escriben el libro con sus propias manos Y luego dicen que proviene de Alá para obtener un mísero beneficio. ¡Ay de ellos por lo que han escrito sus manos! ¡Ay de ellos por el beneficio que obtienen! Dicen: "El fuego del infierno solo nos tocará durante unos pocos días". Diles: "Se los ha prometido Alá, y él no falta nunca a sus promesas". ¿O dicen sobre él lo que no saben? No es como ustedes desean. Quienes obren mal y están sumidos en el pecado de la incredulidad o la idolatría, esos serán los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente. Y quienes crean y actúen con rectitud, esos serán los habitantes del paraíso y allí permanecerán eternamente. Y recuerden cuando concertamos un pacto con los hijos de Israel y dijimos Adorarán solamente a Alá y tratarán bien a sus padres, a sus parientes, a los huérfanos y a los pobres. Hablarán a la gente con buenas palabras, cumplirán con los rezos y entregarán caridad. Después, salvo unos pocos de entre ustedes, dieron la espalda a lo que se les ordenaba Y recuerden cuando establecimos un pacto con ustedes y les dijimos No derramarán sangre entre ustedes sin justificación alguna ni expulsarán a su propia gente de sus hogares Luego lo confirmaron y fueron testigos de ello Después ustedes mismos se mataron los unos a los otros y expulsaron de sus hogares a un grupo de los suyos aliándose en su contra con sus enemigos en el pecado y la transgresión. Luego si regresaban a ustedes como prisioneros, pagaban rescates por ellos, a pesar de que habían sido ustedes mismos quienes los habían expulsado, aun teniéndolo prohibido. ¿Acaso creen en una parte del libro la Torá y rechazan el resto? ¿Cuál es el merecido de quienes así actúan de entre ustedes sino la humillación en esta vida? Y el día de la resurrección recibirán el castigo más duro. Y Allah no deja pasar por alto lo que hacen. Esos son quienes han vendido la vida eterna por la terrenal. No se les mitigará el castigo, ni serán socorridos. Y, ciertamente, Otorgamos el libro la Torá a Moisés e hicimos que lo sucedieran otros mensajeros. Y concedimos a Jesús, hijo de María, claros milagros y lo respaldamos con el ángel Gabriel. Es que tenían que vanecerse cada vez que llegaba a ustedes un mensajero de Alá con lo que no deseaban y tenían que desmentir a unos y matar a otros y dicen burlándose nuestros corazones están sellados y no comprendemos no más bien Alá los ha expulsado de su misericordia y los ha privado de todo bien debido a su incredulidad pues poco es lo que creen y cuando los judíos reciben un libro proveniente de Alá el Corán que confirma lo que ya tenían en sus escrituras Y les llega lo que reconocían como la verdad, el profeta Muhammad. Lo rechazan, a pesar de que antes habían suplicado ayuda de Allah contra los incrédulos, pidiéndole que les enviara al profeta del final de los tiempos. Que Allah expulse de su misericordia a quienes rechazan la verdad. ¿Por qué mal precio han vendido sus almas, al no creer en lo que Allah revelaba, por envidia de que él enviase parte de su favor a la verdad? a quien quisiera de entre sus siervos, e incurrieron en su ira sucesivas veces. Y quienes rechacen la verdad, tendrán un castigo denigrante. Y si se les dice, crean en lo que Allah ha revelado, el Corán, dicen, creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros, pero desmienten lo que ha sido revelado después. Cuando es la verdad, creemos en lo que nos que confirman lo que ya tenían diles ¿por qué mataban pues con anterioridad a los profetas de Alá si eran creyentes y ciertamente Moisés les dio pruebas evidentes para que creyeran en él sin embargo adoraron el becerro en su ausencia y fueron injustos al hacerlo Y recuerden cuando establecimos con ustedes un pacto y elevamos el monte sobre sus cabezas en señal de amenaza diciéndoles Aferrénse con fuerza a lo que les entregamos la Torá y escuchen lo que les decimos Dijeron Hemos escuchado y desobedecemos Debido a su incredulidad sus corazones se llenaron de amor por el becerro Diles Qué malo es lo que les ordena su fe, si de verdad son creyentes. Dile a los judíos: "Oh Muhammad, si de verdad la última morada, el paraíso junto a Alá es exclusivamente para ustedes, deseen la muerte si son veraces, mas no la desearán jamás debido a lo que sus propias manos han cometido. Y Alá conoce bien a los injustos." Encontrarás que ellos, los judíos, son los más apegados a esta vida terrenal, más aun que los idólatras. Muchos de ellos desearían vivir 1000 años, pero aun así no se librarían del castigo. Y Allah ve lo que hacen. Di: "Oh Muhammad, a quien sea enemigo de Gabriel, que se muera de rabia". Pues él Es quien ha transmitido el Corán a su corazón por orden de Alá, confirmando las escrituras anteriores y como guía y buena nueva para los creyentes. Quien sea enemigo de Alá, de los ángeles, de los profetas, del ángel Gabriel y del ángel Mikael, Miguel, que sepa que Alá es enemigo de quienes rechazan la verdad. Y ciertamente Te hemos revelado pruebas evidentes que demuestran que eres un profeta, oh Muhammad. Pero solo las desmienten quienes se rebelan contra Allah. ¿Es que cada vez que los judíos establecen un pacto, tiene que haber un grupo de ellos que se desentienda de él? Ciertamente, la mayoría de ellos no son creyentes y rechazan la verdad. Y cuando les llega un mensajero de Allah, Muhammad, como confirmación de lo que ya tienen en sus escrituras un grupo de ellos se desentiende del libro de Alá el Corán y le da la espalda como si no supiera qué es la verdad y sin embargo siguen lo que falsamente decían los demonios acerca del reinado de Salomón no obstante Salomón no cayó en la incredulidad sino que fueron los demonios quienes lo hicieron al enseñar la brujería y lo que les fue revelado a los ángeles Harut y Merut en Babilonia. Mas los ángeles no enseñaban nada a nadie sin decir antes: Nosotros somos una prueba de su Señor. No caigan en la incredulidad aprendiendo la magia que les enseñamos. Y las gentes aprendían de ellos a separar a un hombre de su esposa pero no perjudicaban a nadie sin el consentimiento de Alá y aprendían aquello que los perjudicaba y no los beneficiaba y en verdad los judíos sabían que quienes aprendían y practicaban la brujería no tendrían su parte de recompensa en la otra vida ¿Por qué mal precio vendieron sus almas? Si supieran. Y si los judíos hubiesen creído en el profeta y en el Corán, y hubiesen temido a Alá, habrían sabido que la recompensa junto a Alá es mucho mejor que la brujería y los beneficios que con ella obtenían. Si lo hubiesen sabido. Oh creyentes, no digan reina, y digan en su lugar un jurna. Y escuchen lo que se les ordena. Y quienes rechacen la verdad, tendrán un castigo doloroso. Ni a quienes rechazan la verdad de entre las gentes de las Escrituras, judíos y cristianos, ni a los idólatras, les agrada que ustedes reciban algún bien por parte de su Señor. Pero a Alá, favorece con su misericordia a quien quiere. Y a Alá, es dueño del favor inmenso no revocamos la validez de un precepto ni hacemos que caiga en el olvido sin reemplazarlo por otro mejor o similar acaso no sabes que alá tiene poder sobre todas las cosas acaso no sabes que a alá pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra y fuera de alá no tienes ningún protector ni auxiliador ¿O acaso quieren pedirle a su mensajero cosas semejantes a lo que los hijos de Israel pidieron a Moisés como poder ver a Alá directamente? Y quien cambie la fe por la incredulidad se habrá extraviado del camino recto. Muchos de entre quienes recibieron las Escrituras, judíos y cristianos, quisieran, por envidia, que renegaran de la fe volviendo a la incredulidad tras haberseles evidenciado la verdad mas perdónenlos y no tengan en cuenta lo que hacen hasta que llegue la orden de allah y en verdad allah es todopoderoso y cumplan con el salat y entreguen el asaque y todo bien que hagan en beneficio de sus almas será compensado por allah en verdad allah ve lo que hacen quienes recibieron las escrituras dicen respectivamente solo entrarán en el paraíso quienes sean judíos o cristianos esos no son sino sus deseos infundados diles oh muhammad traigan sus pruebas si son veraces no es como ellos desean quienes se sometan a allah y obren bien Obtendrán su recompensa junto a su señor y no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos. Los judíos dicen: Los cristianos no se basan en nada y no siguen la religión verdadera. Y los cristianos dicen: Los judíos no se basan en nada y no siguen la religión verdadera. Mientras que ambos grupos leen las escrituras Lo mismo dicen quienes no saben. Mas Allah los juzgará el día del juicio final por los asuntos sobre los que discrepaban. ¿Y quién es más injusto que aquel que impide que en los lugares de culto se mencione el nombre de Allah y hace lo posible por destruirlos? Esos no deberían entrar en ellos, salvo con temor. Serán humillados en esta vida y no deberían entrar en ellos. Y en la otra recibirán un severo castigo. Y a Allah pertenece el oriente y el occidente, pues a él pertenece el dominio de toda la tierra. Y en cualquier dirección que se vuelvan para rezar, hallarán el rostro de Allah. Y él se encuentra arriba sobre su trono. En verdad, la misericordia y el favor de Allah sobre sus criaturas son inmensos. Y él tiene conocimiento sobre todas las cosas. Y dicen, «Alá ha tomado para sí un hijo. Glorificado sea. Él es inocente de lo que se le atribuye. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y todo se somete obedientemente a él. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Si decreta algo, le basta con decir «se» y «es». Y dicen quienes no saben. ¿Por qué no nos habla Allah directamente o recibimos un milagro? Lo mismo decían quienes se los precedieron. Sus corazones se asemejan. Hemos aclarado las pruebas para quienes tienen certeza. En verdad, te hemos enviado con la verdad, oh Muhammad. Como anunciador de la buena noticia del paraíso que les espera a quienes creen en tu mensaje y como amonestador del castigo del fuego que les espera a quienes rechazan la verdad y no se te preguntará acerca de la incredulidad de los habitantes del infierno pues tu misión es solamente transmitirles el mensaje los judíos y los cristianos no estarán totalmente satisfechos contigo oh mahammad hasta que sigas sus creencias Diles, la guía de Allah es la guía verdadera. Y si tú siguieras sus deseos después del conocimiento que has recibido, no hallarías quien te protegiera de Allah ni quien te auxiliara, aquellos de entre los judíos y cristianos, a quienes concedimos las Escrituras, y las recitan como es debido, legalizando lo que Allah ha hecho lícito y prohibiendo lo que Allah ha hecho ha hecho ilícito sin distorsionar su contenido esos creen verdaderamente en ellas y creen en lo que te ha sido revelado a ti oh muhammad y quienes no creen en lo que te ha sido revelado esos serán los perdedores oh hijos de israel recuerden las gracias que les he concedido y que los favorecí entre todos los pueblos de su época y tema en el día en que nadie podrá responder por los actos de otro ni se aceptará compensación alguna ni valdrán las intercesiones ni nadie será auxiliado y recuerda a los idólatras oh Muhammad cuando Abraham fue puesto a prueba por su Señor con unas órdenes que él cumplió entonces a dale dijo haré de ti un guía espiritual para los hombres Abraham preguntó: ¿Y de mis descendientes también? Allah respondió: Mi pacto no incluye a los injustos de entre ellos que rechazan la verdad. Y recuerda cuando hicimos de la Kaaba un lugar que los hombres visitan con asiduidad y un refugio seguro para la gente. Tomen, hombres, la roca sobre la que se alzaba Abraham para construir la Kaaba como un lugar de culto y ordenamos a Abraham y a Ismael purificar la casa, la Kaaba, para aquellos que la circunvalasen como acto de adoración, para quienes buscaran en ella un lugar de retiro para adorar a Allah o para quienes allí rezaran inclinándose y postrándose. Y recuerda cuando Abraham dijo: Señor, haz que esta tierra sea un lugar seguro y provee de frutos a aquellos de entre su gente que crean en Alá y en el día del juicio final. Alá dijo, Y a quienes rechacen la verdad, los dejaré que disfruten por un tiempo, y después los conduciré al tormento del fuego. ¡Y qué pésimo destino! Y recuerda cuando Abraham e Ismael levantaban los cimientos de la caaba y rogaban a Alá diciendo, Señor, Acepta nuestra obra. En verdad, tú eres el oyente de todas las cosas, el omnisciente. Señor, haz que siempre estemos sometidos a ti y que nuestros descendientes también sean una comunidad sometida a ti. Enséñanos nuestros ritos de adoración y perdónanos. En verdad, tú eres quien acepta siempre el arrepentimiento, el misericordioso. Señor, y envíales un mensajero de entre ellos que les recite tus alellas, les enseñe el libro, el Corán, y la sabiduría, el entendimiento de la religión, y los purifique. En verdad, tú eres el poderoso que no puede ser vencido, el sabio. ¿Y quién salvó al insensato puede querer rechazar la religión de Abraham? Y ciertamente lo escogimos en esta vida y en la otra estará entre los rectos y virtuosos y cuando su señor le dijo sométete haciéndote musulmán él contestó me someto al señor de toda la creación y abram ordenó a sus hijos la sumisión a allah así como jacob diciendo hijos míos allah ha escogido en verdad para ustedes la religión del islam No mueran pues sino sometidos a él como musulmanes ¿O acaso estaban presentes ustedes judíos cuando la muerte le llegó a Jacob y dijo a sus hijos ¿A quién adorarán tras mi muerte? Dijeron Adoraremos a tu Dios el Dios de tus ancestros Abraham, Ismael e Isaac Adoraremos al Dios único y nosotros nos sometemos a él. Aquella comunidad pasó. Ellos obtendrán lo que merezcan, y ustedes obtendrán lo que merezcan, y no serán juzgados por lo que ellos hicieron. Y dicen los judíos y los cristianos respectivamente, sean judíos o cristianos para que estén bien guiados. Diles, oh Muhammad, no, no.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 Jesús y todos los profetas recibieron de su Señor. No hacemos ninguna diferencia entre ellos. Los aceptamos a todos por igual y nos sometemos completamente a él. Y si los judíos y los cristianos creen como han creído ustedes, entonces estarán bien guiados. Mas si dan la espalda a la verdad, entonces estarán en un claro error. Y alá les bastará contra ellos y él es el oyente de todas las cosas el omnisciente nuestra religión es la religión de Allah ¿y qué religión puede ser mejor que la de Allah y nosotros lo adoramos solo a él diles Muhammad a los judíos y a los cristianos nos discuten sobre Allah cuando él es nuestro señor y el de ustedes nosotros somos responsables de nuestras acciones y ustedes de las suyas. Y a Él consagramos nuestra religión, nuestras intenciones y nuestras obras. ¿O acaso dicen que Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus de Israel eran judíos o cristianos? Diles, oh Mohammed, ¿quién lo sabe mejor? ¿Ustedes o oh Allah? ¿Quién lo sabe mejor? ¿Y quién es más injusto que quien oculta un testimonio procedente de Allah? Y Allah no deja pasar por alto lo que hacen. Aquella comunidad pasó. Ellos obtendrán lo que merezcan y ustedes obtendrán lo que merezcan. Y no serán juzgados por lo que ellos hicieron. Los ignorantes de entre la gente, idólatras, hipócritas y judíos dirán acerca de los musulmanes ¿Qué los ha apartado de la alquibla hacia la cual se volvían para rezar? Diles, oh Muhammad, a Allah pertenece en el oriente y el occidente, y guía a quien quiere hacia el camino recto. Y del mismo modo que los guiamos hacia el camino recto, hemos hecho de ustedes una comunidad justa para que fueran testigos de los hombres, y para que el mensajero Muhammad fuera testigo de ustedes. E hicimos de la alquibla, hacia la cual se volvían, Jerusalén, una prueba para que se evidenciara quienes seguían al mensajero y quienes le daban la espalda. Y ello, el cambio de alquibla, fue una prueba difícil, salvo para quienes Alá había guiado. Y Alá no iba a dejar que se perdieran sus rezos. En verdad, no. Alá es compasivo y misericordioso con la gente. Ciertamente, hemos visto cómo volvías tu rostro hacia el cielo, oh Mohammed, suplicando una revelación con la orden de tomar la Kaaba como alquibla. Y vamos a hacer que te orientes hacia un alquibla que te satisfaga. Vuelve pues tu rostro para rezar, hacia la mezquita sagrada de la Meca, y allí donde estén, y allí donde estén, vuelvan sus rostros hacia dicha dirección aquellos a quienes concedimos las escrituras los judíos y los cristianos saben bien que la orientación hacia la Kaaba para rezar es la verdad procedente de su Señor y Alá no deja pasar por alto lo que hacen y aunque les mostrases todo tipo de pruebas a quienes recibieron las escrituras no seguirían tu alquibla del mismo modo que tú no seguirías la de ellos ni seguirán los unos la alquibla de los otros y si siguieses sus deseos después del conocimiento que has recibido oh mohammad estarías entonces entre los injustos los sabios de entre quienes recibieron las escrituras reconocen a mohammad por sus características mencionadas en sus libros igual que reconocen a sus hijos Mas un grupo de ellos oculta la verdad a sabiendas. Esta es la verdad procedente de tu Señor. No seas pues de los que dudan sobre ella. Cada comunidad religiosa dispone de una alqibla hacia la que se orientan en sus rezos. Compitan en las buenas acciones donde quiera que estén. Allah los reunirá a todos el día de la resurrección. En verdad, Allah es todopoderoso. Y donde quiera que te encuentres, vuelve tu rostro para rezar hacia la mezquita sagrada de la Meca. Ciertamente, esta es la verdad procedente de tu Señor. Y Allah no deja pasar por alto lo que hacen. Y donde quiera que te encuentres, vuelve tu rostro para rezar hacia la mezquita sagrada de la Meca. Allí donde se encuentren, vuelvan sus rostros en dicha dirección y donde quiera que te encuentres, para que nadie pueda argumentar nada en su contra salvo quienes sean injustos los idólatras no les teman pues témame solo a mí para que pueda completar mis gracias sobre ustedes y para que estén bien guiados y del mismo modo que los hemos favorecido con una nueva qibla les hemos enviado un mensajero de entre ustedes para que les recitara nuestras alellas para que los purificara y para que les enseñara el libro el Corán y la sabiduría, el entendimiento de la religión y la tradición del profeta, y para que les enseñara lo que no sabían. Así pues, recuérdenme obedeciéndome y yo los recordaré perdonándolos. Sean agradecidos conmigo obedeciéndome por los favores que les he concedido y no me sean ingratos y desobedezcan oh creyentes busquen ayuda en la paciencia y en el salat en verdad allah está con los pacientes y no digan acerca de quienes han caído luchando por la causa de allah que están muertos están vivos aunque no lo perciban y ciertamente los pondremos a prueba con algo de miedo o de hambre o con pérdida de bienes de vidas o de frutos. Y anuncia: "Oh Muhammad, buenas noticias a quienes sean pacientes, esos que cuando se ven afectados por una calamidad dicen: En verdad, pertenecemos a Alá y a él es nuestro retorno. Esos obtendrán la bendición y el perdón de su Señor, así como su misericordia. Y esos son quienes están bien guiados." En verdad, realizar el recorrido entre las colinas de Asafa y Al-Marwa es uno de los rituales de la religión de Allah. Quien realice la peregrinación mayor del Hajj a la Kaaba o la peregrinación menor del Umrah, no comete ningún pecado si efectúa el recorrido entre ellas. Y quien lleve a cabo buenas acciones de manera voluntaria, que sepa que Allah es agradecido y omnisciente. En verdad, quienes oculten después de haberlas explicado con claridad a los hombres, las pruebas sobre la veracidad de Muhammad y las directrices que hemos revelado, esos serán expulsados de la misericordia de Allah, y todas las criaturas suplicarán para que así sea, salvo quienes se arrepientan, rectifiquen y muestren las pruebas que habían ocultado pues yo los perdonaré y yo soy quien acepta siempre el arrepentimiento el misericordioso ciertamente quienes rechacen la verdad y mueran en tal estado esos serán expulsados de la misericordia de Allah y los ángeles y todos los hombres suplicarán para que así sea y así permanecerán eternamente sin obtener la misericordia de Allah no se les mitigará el castigo ni se les concederá ningún respiro y su dios es un dios único ninguna deidad merece ser adorada salvo él alá el clemente el misericordioso en verdad en la creación de los cielos y de la tierra en la alternancia de la noche y el día en las embarcaciones que surcan el mar para beneficio de los hombres En el agua que Allah hace descender del cielo para revivir la tierra tras su muerte y esparce por ella todo tipo de criaturas. En la variación de los vientos y de las nubes sometidas entre el cielo y la tierra. En todo ello hay pruebas de la unicidad de Allah para quienes razonan. Y entre los hombres hay quienes toman como objeto de adoración ídolos a quienes equiparan con Allah en vez de adorarlo a Él y los aman y exalten como solo a él merece. Pero los creyentes aman a Allah por encima de todas las cosas. Ya sabrán los injustos cuando vean el castigo del infierno, que todo el poder pertenece a Allah y que él es severo en el castigo. Cuando los que fueron objeto de adoración se desentiendan de sus seguidores y vean el castigo el día de la resurrección se cortará entre ellos toda relación. Entonces, los seguidores de las falsas divinidades dirán, ojalá tuviéramos otra oportunidad para desentendernos de ellas en la vida terrenal, del mismo modo que ellas se han desentendido ahora de nosotros. Así es como Allah les hará ver que sus acciones fueron su perdición y no saldrán nunca del fuego. Hombres, Coman de lo bueno e ilícito que hay en la tierra y no sigan los pasos del demonio. En verdad, él es su enemigo declarado. Les ordena el mal y la indecencia. Y que digan sobre Alá lo que no saben. Y si se les dice: "Sigan lo que Alá ha revelado", dicen: "No, seguimos mejor lo que vimos que seguían nuestros padres". ¿Lo harán aún cuando sus padres no razonaban ni estaban guiados? El ejemplo de quienes rechazan la verdad se asemeja al ganado que sólo oye voces y ruidos cuando lo llama el pastor y no puede comprender lo que éste dice. Están sordos, mudos y ciegos, y no razonan. ¡Oh, creyentes! Coman de las cosas buenas que les hemos concedido y sean agradecidos con Alá, si en verdad lo adoran sólo a él. Ciertamente, Alá les ha prohibido la carne del animal hallado muerto, la sangre, la carne de cerdo y la carne del animal que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea Alá. Mas quien se vea obligado a ingerirlos por necesidad extrema, sin la intención de desobedecer ni de traspasar los límites, no comete ningún pecado y no de ningún pecado. En verdad, Allah es indulgente y misericordioso. En verdad, quienes ocultan lo que Allah ha revelado en las escrituras, como la descripción del profeta Muhammad, para obtener un mísero beneficio mundanal, esos no ingerirán sino fuego, el cual arderá en sus entrañas. Y Allah no les dirigirá la palabra el día de la resurrección, ni los purificará de sus pecados, y sufrirán Un castigo doloroso. Esos son quienes han preferido el extravío al buen camino y el castigo al perdón. ¿Cómo se han atrevido a cometer lo que les conducirá al fuego? A ver, ¿cómo van a soportar el fuego infernal? Y esto ocurrirá porque Alá ha revelado el libro al Corán con la verdad y ellos lo han rechazado. Y quienes se oponen al libro serán se halla lejos de la verdad en su discrepancia la piedad no consiste solamente en volver el rostro hacia oriente u occidente para realizar el salat sino que consiste en creer en allah en el día de la resurrección en los ángeles en los libros revelados y en los profetas consiste en superar el apego que se siente hacia las riquezas y dar parte de estas a los parientes a los huérfanos, a los pobres, a los viajeros que carecen de medios, a los mendigos y a los esclavos que desean comprar su libertad. Consiste en cumplir con el salat, en entregar el zakat, en respetar los pactos tras establecerlos, en tener paciencia ante la pobreza, la enfermedad y los momentos difíciles de lucha. Quienes cumplen con ello, esos son los feraces. Y esos son los piadosos. Oh, creyentes, se les prescribe la ley del talión en caso de asesinato. El hombre libre por el hombre libre, el esclavo por el esclavo, la mujer por la mujer. Mas si el asesino es perdonado por el hermano o parientes cercanos de la víctima, a cambio de una compensación económica, que ambas partes actúen según lo reconocido y de buena manera, de tal forma que los familiares de la víctima pidan la indemnización sin violencia y que el asesino la entregue lo antes posible y de manera honrosa. Este perdón junto con la indemnización son un alivio de su Señor y una muestra de su misericordia. Y quien traspase los límites tras la aplicación de esta ley, Recibirá un castigo doloroso. Y con la aplicación del talión, tienen una manera de proteger la vida, oh hombres de buen juicio, para que puedan adquirir temor de Alá y se abstengan así de matar y de todo lo que Él prohíbe. Se les ha prescrito que cuando se les presente la muerte y dejen bienes, el testamento debe ser a favor de sus padres y parientes, según lo razonable y justo. El testamento debe ser a favor de sus padres y parientes, según lo razonable y justo. Este es un deber para los piadosos. Y quien modifique el testamento después de haberlo escuchado, cometerá pecado. En verdad, Allah todo lo oye y todo lo sabe. Pero si alguien teme que el testador haya cometido una injusticia y logra un acuerdo entre los herederos, no cometerá ningún pecado. En verdad, Allah es indulgente y misericordioso. Oh creyentes, se les ha prescrito el ayuno, al igual que les fue prescrito a quienes se los precedieron, para que puedan ser piadosos. Ayunen durante unos días determinados el mes de Ramadán. Pero si uno de ustedes está enfermo o de viaje, y no ayuna, deberá compensar esos días ayunándolos más tarde. Y aquellos que no hayan a quienes el ayuno le suponga una gran dificultad y no ayunen como el anciano o el enfermo crónico que no espera restablecerse tendrá que alimentar a un pobre por día no ayunado como compensación y si alguien es generoso de manera voluntaria en la compensación será mejor para él pero ayunar es mejor que no hacerlo y compensarlo alimentando a los pobres si supieran El mes de Ramadán es el mes en el que descendió el Corán como guía para los hombres, con pruebas claras para guiarlos y hacerles discernir entre la verdad y la falsedad. Aquellos de entre ustedes que presencien el mes y no estén de viaje, deben ayunarlo. Y quien esté enfermo o de viaje y no ayune, que compense los días no ayunados más tarde. Allah quiere hacérselo fácil y no difícil pero quiere que completen los días de ayuno y que al finalizar el mes de Ramadán proclamen la grandeza de Alá por haberlos guiado y para que puedan ser agradecidos. Y si mis siervos preguntan por mí, diles que estoy cerca de ellos. Respondo a las súplicas de quienes me invocan, que me obedezcan, pues, y crean en mí para que puedan estar bien guiados. Se les permiten las relaciones íntimas con sus esposas durante las noches del mes de ayuno. Ellas son un refugio para ustedes y ustedes un refugio para ellas. Allah sabe que se traicionaban a sí mismos porque se unían a ellas por las noches cuando lo tenían prohibido con anterioridad. Pero Allah ha aceptado su arrepentimiento y los ha perdonado. Ahora pueden mantener relaciones íntimas con ellas y buscar lo que Allah ha decretado para ustedes. Y coman y beban hasta que el primer destello del alba rompa la noche. Después continúen el ayuno hasta el anochecer. Pero no se unan a sus esposas si están retirados en las mezquitas para adorar a Allah. Estas son las leyes que Allah establece. No las quebranten, pues Así, es como Alá aclara sus mandatos a los hombres para que puedan ser piadosos y no consuman injustamente los bienes ajenos, ni los usen para sobornar a los jueces para así apropiarse ilegalmente y a sabiendas de algo que no es de ustedes. Te preguntan acerca de las lunas crecientes, oh Muhammad, diles: Son señales para que los hombres puedan calcular el tiempo y la fecha de la peregrinación del Hajj. Y la piedad no consiste en entrar en las casas por detrás, sino que consiste en temer a Allah, alejándose de lo que él prohíbe y obedeciendo sus mandatos. Entren pues en las casas por sus puertas y teman a Allah para que puedan triunfar y luchen por la causa de Allah contra quienes los combaten, mas no traspasen los límites ni sean los primeros en atacar. En verdad, Allah no ama a los transgresores. Y maten a quienes los atacan a ustedes y a su religión, allí donde los encuentren, y expúlsenlos de donde los expulsaron, la ciudad de la Meca. La idolatría y el hecho de que los aparten del Islam es más grave que matarlos. Mas no luchen en la mezquita sagrada, a menos que sean atacados allí. Y si los atacan, mátenlos. Tal es el castigo de quienes rechazan la verdad. Pero si cesan en su incredulidad y dejan de atacarlos, en verdad, Alá es indulgente y misericordioso. Y combátanlos hasta que no haya más persecución contra la religión y predomine la religión de Alá sobre todas las demás. Mas si cesan en su hostigamiento y no se despega que no haya hostilidad contra ellos salvo con los injustos que continúen atacándolos y negando la verdad el mes sagrado por el mes sagrado y la violación de todo lo sagrado se somete a una pena similar a la violación cometida así pues si alguien se excede con ustedes actues de la misma manera contra él mas teman a la y sepan que él está con quienes lo temen y contribuyan con sus bienes a la causa de Allah y no causen su propia destrucción no contribuyendo a ella ni luchando por ella y obren en bien en verdad Allah ama a los bienhechores y realicen las peregrinaciones del Hajj y del Umrah sinceramente por Allah Pero si algo les impidiera completarlas tras haber manifestado su intención de hacerlo, sacrifiquen el animal que puedan, un camello, una vaca, una cabra o una oveja como ofrenda. No se afeiten la cabeza, acción que se lleva a cabo para poner fin al estado de consagración con el que deben realizarse ambas peregrinaciones hasta que el animal llegue al lugar del sacrificio. Y si uno de ustedes estuviera enfermo o padeciera un problema en el cuero cabelludo y por ello tuviese que rasurarse antes la cabeza, que compense el haberse afeitado antes de tiempo con 3 días de ayuno o bien con comida para 6 pobres o bien con el sacrificio de un animal, un camello, una vaca, una cabra o una oveja. y cuando se sientan seguros y puedan completar los ritos sin temor aquel que realice la peregrinación de la Umrah y del Hajj con una interrupción entre ambas peregrinaciones que sacrifique el animal que pueda de entre los mencionados anteriormente como ofrenda y quien no tenga los medios para hacerlo que ayune 3 días durante la peregrinación y 7 a su regreso 10 días en total Esta combinación de las dos peregrinaciones con la debida ofrenda o el ayuno correspondiente es para el peregrino que no habita en las proximidades de la Mezquita Sagrada. Teman a Allah y sepan que su castigo es severo. La peregrinación del Hajj debe realizarse en unos meses con sabidos. Quien tenga la intención de realizar la peregrinación del Hajj y entre en el estado de consagración previo para efectuarla deberá abstenerse de mantener relaciones íntimas con su cónyuge y deberá evitar todo aquello que pueda conducir a ellas deberá abstenerse de pecar y de entrar en disputas mientras dure la peregrinación y todo bien que hagan será del conocimiento de Allah y aprovisionense para realizarla Aunque la mejor provisión es la piedad y el temor a Alá. Y temanme a mí, hombres de buen juicio. No cometan pecado alguno si buscan el favor de su Señor a través de transacciones comerciales durante la peregrinación. Pero cuando dejen Arafat, recuerden a Alá invocándolo y glorificándolo en Muzdalifah. Y recuérdenlo dándole las gracias por haberlos guiado pues antes estaban extraviados a continuación abandonen el lugar con la multitud y pidan el perdón de Allah en verdad él es indulgente y misericordioso y cuando hayan completado sus ritos recuerden a Allah ensalzándolo de una manera similar a como recuerdan y exaltan a sus antepasados con orgullo pero háganlo aún con más fuerza hay gentes que dicen señor concédenos prosperidad en esta vida pero esos no recibirán su parte en la otra porque solo se preocuparon por la vida mundanal y descuidaron la eterna y hay quienes dicen señor concédenos prosperidad en esta vida y en la otra y protégenos del castigo del fuego. Esos recibirán su parte por lo que sus buenas acciones merezcan. Y Alá es rápido en la retribución de su recompensa. Y recuerden a Alá durante unos días determinados. Quien se apresure y abandone Mina tras 2 días, no comete ninguna falta, como tampoco comete falta alguna quien permanezca un día más. Siempre y cuando Tema a Allah, y teman a Allah, y sepan que serán reunidos ante él para ser juzgados. Entre los hombres hay aquel cuyas palabras sobre la vida mundanal te causan admiración, oh Muhammad, y pone a Allah como testigo de lo que hay en su corazón. Sin embargo, es un enemigo de lo más discutidor. Y si se aleja de ti, camina por la tierra corrompiéndola y arrasa los campos y los ganados y a Allah no le gustan los corruptores y si se le dice teme a Allah se deja llevar por la arrogancia para pecar más el infierno le bastará y qué pésimo lugar para permanecer en él por otro lado hay hombres que darían su vida buscando la complacencia de Allah obedeciéndolo y Allah Es compasivo con sus siervos. Oh, creyentes, entren en el Islam por completo, sometiéndose a Allah en todo. Y no sigan los pasos del demonio. En verdad, él es su enemigo declarado. Y si se desfían de la verdad, después de haber recibido claras pruebas de ésta, sepan que Allah es poderoso y sabio. ¿Acaso esperan que quienes se empecinan en negar la verdad que a la parezca en la sombra de unas nubes junto con los ángeles para juzgarlos el día de la retribución a sabiendas de que será demasiado tarde para creer y a la regresarán todos los asuntos para que él decida sobre ellos pregúntales a los hijos de Israel cuántas pruebas claras de la verdad les concedimos y que cambie el favor de Allah tras haberlo recibido renunciando al islam y adoptando la incredulidad que sepa que en verdad Allah es severo en el castigo esta vida terrenal seduce a quienes rechazan la verdad y se burlan de quienes creen en ella pero los piadosos estarán por encima de ellos el día de la resurrección y Allah Provee de su favor a quien quiere sin límite alguno. Los hombres formaban al principio una sola comunidad creyente, mas discreparon y se separaron. Y a Allah les envió profetas con la buena nueva del paraíso que les esperaba a quienes obedecieran a Allah, y que les advertían sobre el castigo del fuego que les esperaba a quienes lo desobedecieran. Y les envió también escrituras que les esperaban que contenían la verdad para que juzgaran entre los hombres los asuntos sobre los que diferían y solo discreparon por rivalidad entre ellos quienes habían recibido las escrituras tras habérseles mostrado la verdad con claras pruebas y Allah mediante su favor guió a quienes creyeron de entre ellos hacia la verdad sobre la que discrepaban y Allah guía a quien quiere hacia el camino recto. ¿O acaso pensaron que entrarían en el paraíso sin pasar por las pruebas que pasaron quienes los precedieron? Sufrieron pobreza y enfermedades, y fueron sacudidos por desgracias hasta el punto que el mensajero y los creyentes que los seguían preguntaban, ¿cuándo llegará el auxilio de Alá? En verdad, el auxilio de Alá está cerca de los creyentes. Te preguntan, oh Muhammad, ¿qué deben dar en caridad y a quién? Diles, Den cualquier cosa buena y lícita que puedan a sus padres, a los parientes, a los huérfanos, a los pobres y a los viajeros sin miedos. Y todo bien que hagan es del conocimiento de Allah. Se les ha prescrito combatir a quienes rechazan la verdad aunque ello les disgusta. Más, puede ser que les disguste algo que sea beneficioso para ustedes, y puede ser que les agrade algo que sea perjudicial para ustedes. Allah sabe mientras que ustedes no saben. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de combatir durante los cuatro meses sagrados. Diles, combatir en ellos es Es un pecado grave, pero es más grave para Alá impedir que los hombres sigan su camino y no creer en él, así como imposibilitar el acceso a la mezquita sagrada de la Meca y expulsar de ella a sus habitantes. Y la persecución de los creyentes es peor que matarlos, y no cesarán de combatirlos hasta lograr, si pueden, que renieguen de su religión el Islam y quienes se renieguen de ella y mueran en tal estado de incredulidad verán invalidadas todas sus buenas acciones en esta vida y en la otra y serán los habitantes del fuego donde permanecerán eternamente en verdad quienes hayan creído en Allah y su profeta hayan emigrado y hayan luchado por la causa de Allah anhelan su misericordia y Allah Es indulgente y misericordioso. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de las bebidas alcohólicas y los juegos de azar. Diles. En ambos hay un gran pecado y algunos beneficios para los hombres. Mas el pecado que conllevan es mayor que sus beneficios. Y te preguntan cuánto deben dar en caridad. Diles. Diles lo que les sobre una vez cubiertas sus necesidades así es como alá les aclara sus mandatos para que puedan reflexionar para que puedan reflexionar sobre esta vida y sobre la otra y te preguntan acerca de los huérfanos que están bajo su responsabilidad diles lo mejor es que velen por sus intereses y si mezclan sus bienes y provisiones con los suyos no cometan pecado alguno pues ellos son sus hermanos en la religión Allah sabe bien quién es un corruptor y quién un benefactor y si Allah hubiese querido les habría puesto dificultades no permitiéndoles mezclarlos en verdad Allah es poderoso y sabio y no se casen con las mujeres idólatras hasta que crean y renuncien a su idolatría un esclavo creyente es mejor que una idólatra aunque esta sea de su agrado y no den a sus hijas en matrimonio a los hombres idólatras hasta que estos crean un esclavo creyente es mejor que un idólatra aunque este sea de su agrado estos invitan al fuego debido a su idolatría mientras que Alá invita con su gracia al paraíso y al perdón. Y así aclara sus mandatos a los hombres para que los recuerden y aprendan de la exhortación. Y te preguntan: "Oh Muhammad, acerca de la menstruación, diles: Es algo impuro, así que aléjense de mantener relaciones íntimas con sus mujeres durante sus períodos y no vayan a ellas hasta que estén limpias." Y cuando se hayan purificado con un baño completo o gusul, únanse a ellas como Alá les ordena. En verdad, Alá ama a quienes se vuelven constantemente a él en arrepentimiento y a quienes se purifican. Sus mujeres son un campo de siembra para ustedes. Vayan pues a su campo como y cuando les plazca y obren rectamente, evitando lo que Alá les ha prohibido. Teman a Alá, y sepan que comparecerán ante él. Y da la buena noticia del paraíso a los creyentes que obedecen a Alá, y que se abstienen de lo que él prohíbe, ¡Oh, Mohamad! Y no hagan de sus juramentos por Alá un pretexto para no hacer el bien, para no obrar justamente, o para no reconciliar a los hombres, porque así lo habían jurado. Y Alá todo lo oye y lo oye y todo lo sabe Allah no les pedirá cuentas de lo que juren sin intención de manera impulsiva pero sí les pedirá cuentas de lo que juren deliberadamente desde el corazón y Allah es indulgente y tolerante quienes juren que no mantendrán relaciones íntimas con sus esposas en una disputa conyugal tendrán hasta 4 meses de plazo para cumplir su juramento Si después de cumplido el plazo, regresan con sus esposas y continúan su relación con normalidad, entonces Alá es indulgente y misericordioso. Mas si deciden el divorcio, deben saber que Alá todo lo oye y todo lo sabe. Las mujeres divorciadas deberán guardar un tiempo de espera de tres menstruaciones antes de volver a casarse. Durante ese tiempo, las mujeres divorciadas deberán guardar un tiempo de espera de tres menstruaciones antes de volver a casarse. No les está permitido ocultar lo que Alá ha creado en sus vientres si están embarazadas. Si de verdad creen en Alá y en el día de la resurrección. Y sus esposos tienen pleno derecho a volver con ellas durante dicho período si deciden la reconciliación. Ellas tienen sobre ellos derechos similares a los que ellos tienen sobre ellas, según lo reconocido pero ellos están a un grado por encima de ellas y allah es poderoso y sabio el divorcio de la misma mujer podrá ser revocado 2 veces luego deberá tomarla nuevamente por esposa y tratarla bien o deberá dejarla libre de buena manera no les está permitido tomar nada de los bienes que les dieron a ellas como mahar al casarse salvo si ambas partes temen no cumplir las leyes que Alá establece si temen que no se respeten dichas leyes ninguno incurrirá en falta si ella decide darle parte para obtener el divorcio estas son leyes de Alá no las quebranten pues quien eso lo hagan esos serán los injustos si después la divorcia por tercera vez no podrá volver a desposarla hasta que ella se haya casado con otro hombre y este, a su vez, la divorcie en ese caso, ninguno incurrirá en pecado si la mujer regresa con su anterior marido si creen poder respetar las leyes que Alá establece estas son las leyes de Alá que él mismo aclara a las gentes de conocimiento y cuando divorcien a sus mujeres y su tiempo de espera esté próximo a expirar o bien las retienen y las tratan con benevolencia o bien las dejan libres de buena manera una vez finalizado el plazo pero no las retengan a la fuerza para perjudicarlas y quien lo haga habrá sido injusto consigo mismo por haber desobedecido a Alá no se burlen de los mandatos de Alá y recuerden las gracias que les ha concedido así como el libro el Corán y la sabiduría, el entendimiento de la religión y la tradición del profeta que les ha otorgado y con lo que los exhorta. Teman a él y sepan que él tiene conocimiento sobre todas las cosas. Y una vez hayan divorciado a sus mujeres por primera o segunda vez, y estas hayan cumplido su tiempo de espera, que los familiares de ellas no les impidan casarse de nuevo con quienes eran sus esposos si ambos llegan a un acuerdo de manera razonable con esto se exhorta a quienes de ustedes creen en alá y en el día de la resurrección esto es más apropiado y más puro para ustedes y alá sabe mientras que ustedes no saben y las madres divorciadas que quieran completar el tiempo de lactancia amamantarán a sus hijos durante 2 años completos Al padre le corresponderá la manutención y la vestimenta de la madre según sus recursos. A nadie se le exige por encima de sus posibilidades. Ni la madre ni el padre deberán verse perjudicados por la causa del hijo. Y la misma obligación, la de la manutención de la madre y el no perjudicarla, recaerá sobre el heredero del padre, o bien sobre sus familiares más cercanos que no en la ausencia de éste y si ambos progenitores deciden destetar al niño de mutuo acuerdo tras consultarlo entre ellos no cometen ninguna falta y si desean que otra mujer amamante a su hijo no incurren en pecado si conceden a la madre sus derechos acordados por haberse hecho cargo del niño con anterioridad y pagan a la notriza según lo acordado y teman a Allah y sepan que él ve todo lo que hacen. Las piodas deberán guardar un plazo de espera de 4 meses y 10 días antes de volver a embellecerse y a casarse. Una vez terminado el plazo, ustedes, sus familiares y custodios, no incurren en falta alguna por lo que ellas dispongan de sí mismas con respecto a volver a adornarse y a comprometerse de manera razonable Si respetan la ley de Allah, y Allah está bien informado de lo que hacen. No cometen ninguna falta. Si les dejan entrever antes de que finalice su plazo de espera, su intención de casarse con ellas, o si la ocultan en su interior. Allah sabe que pensarán en ellas. Pero no se comprometan con ellas en secreto, sino háblenles de manera honorable. ¿Qué? insinuándoles indirectamente su intención o comunicándosela a sus familiares y no formalicen el contrato de matrimonio hasta que haya concluido el plazo de espera sepan que Alá conoce lo que esconden en su interior así que témanle y sepan que Alá es indulgente y tolerante no cometen ninguna falta Si divorcian a sus mujeres antes de haber consumado el matrimonio y de haberles asignado unos bienes como maher, pero ofrézcanles algunos bienes en compensación de forma honorable, que el rico dé según sus posibilidades y el pobre según las suyas. Esto es un deber para quienes obedecen y hacen el bien. Y si divorcian a sus mujeres antes de haber consumado el matrimonio, pero tras haberles asignado unos bienes como Májer, a ellas les corresponde la mitad de lo que les habían asignado, a menos que ellas renuncien a dicha parte, o renuncie a ella el esposo y no tome nada de lo que le dio. Y renunciar a la parte correspondiente es más cercano a la piedad. Y no olviden tratarse con amabilidad y generosidad entre ustedes, En verdad, Allah ve todo lo que hacen. Sean constantes en el cumplimiento de los 5 rezos obligatorios, especialmente el intermedio, y cúmplanlos con humildad y recogimiento, obedeciendo a Allah sin hablar con nadie mientras se realizan. Y si temen alguna acción por parte del enemigo, realicenlos de pie o sobre su montura, aunque no se orienten hacia la Kaaba mas cuando estén a salvo recen a Adá de la manera que él les ha enseñado y que antes desconocían y a las viudas les corresponde como legado el derecho a ser mantenidas por los familiares del marido y a permanecer en la casa conyugal durante un año lunar completo pero si ellas abandonan el hogar voluntariamente ustedes los familiares del difunto marido no serán reprochados por lo que ellas hagan de manera razonable siempre que se respete la ley de Allah y Allah es poderoso y sabio y deberán entregar a las mujeres que divorcien una compensación justa por los daños que el divorcio pueda haberles causado esto es un deber para los piadosos así les aclara Allah sus mandatos para que reflexionen no conoces la historia o oh, Muhammad. De las miles de personas que hace muchos años abandonaron sus casas por miedo a morir de peste, pensando que podrían escapar de la muerte decretada por Allah. Entonces Allah les dijo: "Mueran". Y después les devolvió la vida. En verdad, el favor de Allah para con los hombres es inmenso, pero la mayoría de los hombres son desagradecidos y luchen por la causa de Allah y sepan que Allah todo lo oye y todo lo sabe quien ofrece a Allah un préstamo generoso contribuyendo con sus bienes a su causa para que él se lo devuelva multiplicado con creces y Allah restringe sus favores y los concede con generosidad y a él habrán de volver para ser juzgados ¿No conoces la historia de los dignatarios de los hijos de Israel después de Moisés, cuando pidieron a su profeta Samuel que les enviara a un rey para combatir con él por la causa de Alá? El profeta dijo, ¿Realmente lucharían si se les prescribiera el combate? Respondieron, ¿Y cómo no habríamos de combatir por la causa de Alá, cuando hemos sido expulsados de nuestras casas y apartados de nuestros hijos? Pero cuando se les prescribió el combate, le dieron la espalda desentendiéndose, excepto unos pocos. Y Alá conoce bien a los injustos que no cumplen sus compromisos. Su profeta les dijo, Alá les envía a Saúl como rey. Ellos contestaron, ¿No? ¿Cómo puede reinar sobre nosotros cuando nosotros tenemos más derecho que él a gobernar? ¿Y cuando ni siquiera posee demasiadas riquezas? Él contestó, Ciertamente, Alá lo ha escogido por encima de ustedes, y le ha concedido más sabiduría y fuerza. Y Alá otorga su soberanía a quien quiere. El favor de Alá es inmenso y inmenso y él todo lo sabe y su profeta les dijo como prueba de su autoridad los ángeles les traerán el arca la cual contiene sosiego de su señor y las reliquias de la familia de Moisés y de Aarón en verdad en esto tienen pruebas de que Alá lo ha escogido como rey si son creyentes y cuando Saúl hubo partido con su ejército les dijo alla los pondrá a prueba al cruzar un río quien beba de él no será de los míos y quien no beba o tome solo un poco con el cuenco de la mano será de los míos pero todos bebieron de él en exceso salvo unos pocos y cuando él y quienes habían creído con él y solo bebieron un poco con el cuenco de la mano hubieron cruzado el río Muchos dijeron tras ver el gran ejército enemigo: Hoy no tenemos fuerzas para luchar contra Goliat y su ejército. Quienes tenían certeza de su encuentro con Allah contestaron: ¿Y cuántas veces una pequeña tropa no ha derrotado a un gran ejército con el permiso de Allah? Y Allah está con los pacientes y perseverantes. Y cuando salieron al encuentro de Goliat y su ejército, suplicaron: Señor, danos paciencia. Haz que nos mantengamos firmes y concédenos la victoria sobre los incrédulos. Y los derrotaron con el consentimiento de Alá, y David mató a Goliat. Y Alá ha concedido a David el reinado sobre los hijos de Israel y la sabiduría, haciendo de él un profeta y le enseñó lo que él quiso. Y si Allah no frenase a unos hombres, los idólatras y quienes rechazan la verdad, con otros, los creyentes, se extendería la corrupción en la tierra. Pero el favor de Allah sobre su creación es inmenso. Estas son las leyes de Allah que te recitamos con la verdad. Y tú, oh Mohammed, eres uno de sus mensajeros de entre estos mensajeros favorecimos a algunos por encima de otros a unos les habló Alá directamente y a otros les concedió una alta distinción y otorgamos a Jesús hijo de María pruebas claras de que era un siervo de Alá y su mensajero y lo fortalecimos con el ángel Gabriel y si Alá hubiera querido Las generaciones posteriores no se habrían enfrentado entre sí tras haber recibido pruebas evidentes de la verdad las aleyas de Allah, mas discreparon. Algunos creyeron y otros negaron la verdad. Y si Allah hubiera querido, no se habrían enfrentado, pero Allah hace lo que quiere. Oh creyentes, den en caridad de lo que les hemos proveído. Antes de que llegue el día en que no se podrá negociar para salvarse del castigo ni de nada servirán las amistades y las intercesiones salvo con el permiso de Alá y quienes hayan rechazado la verdad serán los injustos Alá no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él el viviente que nunca muere el sustentador de toda la creación Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de él. Su yo es cuanto hay en los cielos y la tierra. Nadie puede interceder ante él a menos que sea con su consentimiento. Conoce todo lo que le sucede a sus criaturas en esta vida y lo que le sucederá en la otra. Nadie abarca nada de su conocimiento que no sea lo que él quiere. El escabel de su trono es un hombre se extiende sobre los cielos y la tierra y no se fatiga en la preservación de ambos y él es el excelso el sublime no debe haber coacción en la religión el buen camino se ha mostrado con claridad frente al extravío y aquel que rechace al demonio y a cualquier objeto de adoración fuera de alá se habrá aferrado al asidero más firme que nunca se rompe el islam Y Allah todo lo oye y todo lo sabe. Allah es el protector de los creyentes, los saca de las tinieblas y los guía hacia la luz. Y quienes rechazan la verdad, tienen por protectores a falsas divinidades que los sacan de la luz y los conducen hacia las tinieblas. Esos son los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente. Has oído y reflexionado sobre aquel que por que Alá lo había hecho rey discutía con Abraham acerca de la existencia de su Señor Cuando Abraham le dijo Mi Señor es quien da la vida y la muerte Este contestó con altivez Yo también doy la vida y la muerte Entonces Abraham dijo Alá hace que el sol salga por el este haz tú que salga por el oeste entonces el que rechazaba la verdad se sintió derrotado y alá no guía a la gente injusta o no has reparado en aquel que pasó por una ciudad abandonada y completamente en ruinas y se preguntó cómo podrá alá hacerla resurgir tras su destrucción entonces Alá hizo que muriera y lo resucitó pasado 100 años. Alá le preguntó: ¿Cuánto tiempo has permanecido muerto? El hombre contestó: Puede que un día o parte de él. Alá le dijo: No, has permanecido muerto 100 años. Observa tu comida y tu bebida. No han sufrido ningún cambio. Pero observa tu burro, del cual sólo quedaban los huesos. Así hemos hecho de ti para los hombres una prueba de que la resurrección es cierta. Y observa cómo reunimos los huesos y los revestimos de carne. Y cuando vio todo con claridad, dijo, Ahora sé que Allah es todopoderoso. Y recuerda, oh Muhammad, cuando Abraham dijo, Señor, ¿qué es lo que Dios te ha hecho? Muéstrame cómo resucitas a los muertos. Alá respondió: ¿Acaso no crees? Abraham le dijo: Por supuesto que sí, pero quisiera tranquilizar mi corazón y fortalecer mi fe. Alá dijo: Entonces toma 4 pájaros e inclínalos hacia ti para sacrificarlos y descuartizarlos. Después deposita en cada montaña Si Dios te deshidratan, no te deshidratan una parte de ellos y llámalos. Vendrán a ti con rapidez. Y debes saber que Alá es poderoso y sabio. Quienes contribuyen con sus bienes a la causa de Alá, se asemejan a un grano que germina y produce siete espigas. Y cada espiga contiene 100 granos. Y Alá multiplica su recompensa a quien quiere. El favor de Allah es Y Él todo lo sabe. Quienes contribuyen con sus bienes a la causa de Alá, y no malogran después su buena acción reprochándola, o perjudicando a aquellos a quienes ayudaron, obtendrán su recompensa junto a Alá, y no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. Decir palabras amables y perdonar es mucho mejor que una caridad seguida de un perjuicio. Alá, no necesita nada de nadie y es tolerante oh creyentes no invaliden sus obras de caridad echándolas después en cara o perjudicando a aquellos con quienes fueron caritativos pues se parecerán a quien da caridad tan solo para que la gente hable bien de él mientras que no creen a Alá ni en el día de la resurrección quien actúa así Se asemeja a una roca lisa cubierta por un poco de tierra, que con la llegada de un aguacero, se queda desnuda. Y Alá no guía a quienes rechazan la verdad, y quienes gastan sus bienes buscando la complacencia de Alá, y tienen la certeza de que Alá los recompensará por ello. Se asemejan a un jardín situado en un terreno elevado, sobre el que arrecia una lluvia abundante y desnuda que hace que sus frutos se multipliquen por 2 y si no llueve en abundancia cae sobre él una llovizna suficiente para que dé frutos y Alá ve todo lo que hacen acaso desearía alguno de ustedes tener un jardín con palmeras datileras y viñedos por el que recorrieran ríos y que produjera todo tipo de frutos y que le llegara a la vejez con hijos aun pequeños ¿Y que un viento huracanado y abrazador lo azotara quemándolo por completo? Así aclara a Alá su revelación para que puedan reflexionar. Oh creyentes, den en caridad parte de lo bueno que han obtenido de manera lícita y de lo que hemos hecho que la tierra produzca para ustedes. Y no escojan lo malo para ese fin, cuando ustedes mismos no lo aceptarían nunca de buen grado. ¿Y que un viento huracanado y abrazador lo azotara quemándolo por completo? Y sepan que Alá no necesita nada de nadie y que es digno de toda alabanza. El demonio los amenaza con la pobreza para que no den en caridad y les ordena pecar. Mientras que Alá les promete su perdón y su favor. Y el favor de Alá es inmenso y él tiene conocimiento sobre todas las cosas. Alá concede sabiduría a quien quiere y quien la recibe sabiduría hab tendrán un gran bien pero solo lo recuerdan y se benefician de la exhortación los hombres de buen juicio y toda caridad que den y todo voto que hagan son del conocimiento de Allah y los injustos que desobedezcan a Allah no tendrán quién los auxilie está bien si dan su caridad abiertamente pero si la entregan a los pobres en secreto es mejor para ustedes Allah les perdonará por ello parte de sus pecados. Y Allah está bien informado de lo que hacen. No es tu responsabilidad, oh Muhammad, hacer que quienes rechazan la verdad sigan el buen camino. Pues tu responsabilidad es simplemente transmitirles el mensaje de Allah. Es Allah quien guía a quien quiere, abriendo su corazón para que acepte la fe. Y toda caridad que den será en su propio beneficio si lo hacen buscando la complacencia de Allah. Y toda caridad que den les será recompensada y no serán tratados con injusticia. La caridad debe ser para los pobres que se han consagrado por completo a la causa de Allah y no puedan viajar por la tierra para buscar su sustento. El ignorante piensa que son ricos porque se abstienen de pedir los reconocerás por su aspecto que refleja su necesidad no piden a la gente importunándolos y todo bien que den en caridad es del conocimiento de Allah quienes contribuyen con sus bienes a la causa de Allah de noche y de día en secreto y abiertamente tendrán su recompensa junto a Allah y no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos quienes practican la usura y trabajan con intereses se levantarán de sus tumbas el día de la resurrección como quien ha caído en la locura al ser poseído por el demonio eso sucederá porque solían decir que el comercio era como la usura pues ambos aportan beneficios no obstante alá ha permitido el comercio y ha prohibido la usura así pues quien reciba por parte de su señor La advertencia sobre la prohibición de esta y deje de practicarla, podrá conservar lo que haya obtenido antes de que tuviera noticias sobre su prohibición. Y Allah decidirá sobre él. Mas quienes reincidan, serán los habitantes del fuego, y allí permanecerán para siempre. Allah anula los beneficios de la usura, al privarlos de toda bendición. Pero bendice la caridad multiplicando su recompensa. Y Alá no ama a los pecadores que rechazan la verdad. En verdad, quienes creen, actúan con rectitud, cumplen con el salat y entregan el zakat, obtendrán su recompensa junto a Alá y no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos. Oh creyentes, teman a Alá y renuncien a los intereses que aún les deban por la usura si realmente son creyentes y si no lo hacen sepan que tienen la guerra declarada por parte de Alá y de su mensajero pero si se arrepienten podrán conservar su dinero sin los intereses no sean injustos y no serán tratados con injusticia y si el deudor está pasando por una dificultad Concédanle más tiempo hasta que pueda devolver la deuda. Mas sería mejor para ustedes si supieran perdonarle la deuda como un acto de caridad y teman el día en que habrán de regresar a Adá para ser juzgados. Entonces todos recibirán la recompensa que sus acciones hayan merecido y no serán tratados con injusticia. Oh, creyentes, si contraen una deuda por un plazo determinado que uno de ustedes que sepa escribir lo ponga por escrito y quien lo haga que sea justo y que no se niegue a hacerlo después de que a él le enseñara la escritura que escriba pues con temor de alá su señor y que no reduzca en nada la deuda y que le dicte quién la contrae y si este fuera ignorante o débil mentalmente y no pudiera dictar que lo haga en su lugar su tutor con equidad y tomen a dos hombres de entre ustedes como testigos y si no hubiera dos hombres disponibles tomen a un hombre y a dos mujeres que acepten como testigos si una de ellas se equivocara la otra podría recordárselo y subsanar el error y que los testigos no se nieguen a comparecer si son llamados y no dejen de poner la deuda por escrito ya sea esta pequeña o grande indicando su vencimiento eso es lo más justo para alá la mejor prueba y la manera más segura de evitar dudas entre ustedes no obstante si se trata de una transacción comercial entre ustedes realizada en el acto No cometen falta alguna si no la ponen por escrito, pero recurran a testigos para cualquier transacción. Ni quienes ponen las deudas por escrito, ni los testigos, deberán verse presionados. Y si los presionan, será un acto de desobediencia de parte suya. Teman a Alá, y Alá es quien les enseña lo que más le conviene, y Alá tiene conocimiento sobre todas las cosas. Y si se hallan de viaje y no encuentran quien ponga la deuda por escrito, que quien contráe la deuda entregue algo en garantía hasta que la deuda quede saldada. Y si hay confianza entre ustedes, que el deudor se comprometa a devolverla sin la necesidad de ponerla por escrito o de la presencia de testigos y sin dar algo en garantía. Y que tema a Alá su señor y que los testigos no oculten su testimonio si son requeridos. Y quien lo haga, tendrá un corazón pecador, y Allah sabe lo que hacen. A Allah pertenece todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y tanto si manifiestan lo que hay en su interior como si lo ocultan. Allah les pedirá cuentas por ello. Perdonará a quien quiera y castigará a quien quiera. Y Allah es todopoderoso. El mensajero y los creyentes creen en lo que les ha sido revelado por Allah. Todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros. Dicen: No hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros, aceptando a unos y rechazando a otros. Y dicen: Oímos y obedecemos. Imploramos tu perdón, Señor. Y a ti es nuestro retorno el día de la resurrección. Alá no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Cada uno obtendrá la recompensa o el castigo que merezca. Dicen los creyentes: Señor, no nos castigues si nos olvidamos de algo o si cometemos un error. Señor, no nos impongas duros mandatos como castigo como impusiste a quienes nos precedieron y te desobedecieron. Señor, no nos impongas algo superior a nuestras fuerzas. Pasa por alto nuestras faltas. Perdónanos y ten piedad de nosotros. Tú eres nuestro Señor y auxiliador. Concédenos pues la victoria sobre quienes rechazan la verdad.